Conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. Éxtasis, extano. Éxtasis, extano. Chiquitan, chiquitan, dan dan dan, que tum bam ba conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. Éxtasis, éxtano, éxtasis.